Estoy disfrutándolo desde que llegué. Eh, una, una vez a, a tu vida tenés esta experiencia, así que estoy muy feliz y orgulloso para estar acá. Si bien formas parte de la preselección, te puedes ganar tu, tu propio lugar. Mi, mi objetivo es tratar de competir todos los días. Eh, empujarme y, y tratar de aprender lo máximo de los entrenadores. Bueno, ¿y la familia qué te dice? Tu papá, jugador histórico de nuestra competencia, y sobre todo tu hermana, que ya vistió muchos años la, la camiseta, pero en este caso femenina. Eh, me dicen siempre que... Juegue duro y que me que me divirta. Eh, es una experiencia que no todos tienen, así que estar acá, eh, bueno, están muy orgullosos de mí. Recién me gradué de la Universidad de New Orleans y eh, estuve entrenando en Seattle con Donald Watts, así que ahora estamos hablando con mi gente a ver dónde voy a jugar, si en Europa o acá, así que estamos viendo nada en concreto todavía. A mí me gusta cómo jugaba eh, Manu y cómo jugaba Noción y es uno de los dos de mis favoritos jugadores porque bueno, uno juega alero y el otro es, es mezcla de, de 3-4 puede jugar. Así que eh, bueno, juega muy duro y me gusta.